Los números de atención para personas en crisis y también para personas con consumos problemáticos, estamos hablando del 136 y el 132, incrementaron su atención en los últimos meses. Razón por la que decidimos hablar de este tema con Lautaro García, quien es parte del área de salud mental de la provincia de La Pampa. ¿Cómo estás, Lautaro? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va a vos、eh, saludos para toda la audiencia? Digo bien, se multiplicó la atención en estas dos líneas, tanto la de. Personas en crisis y la de. Así es. Para consumos problemáticos. Así es.、Eh, se multiplicó la, la demanda espontánea, digamos. Pensá que son dos líneas, la del 132 y el 136, que funcionan ya hace muchos años. El 136 ya hace como 22 años y el 132 hace algo así como 18 años. Este, en el contexto de pandemia se ha multiplicado la, el trabajo que hemos tenido, no solamente, insisto, por demanda espontánea, sino también porque. Hemos adecuado esos dispositivos digamos, este, para brindar más servicios, para estar más presentes. También hemos digamos, multiplicado la oferta de servicios y también por eso hemos recibido mayor cantidad de trabajo. También para acompañar a los equipos de salud en todo lo que ha sido el monitoreo y acompañamiento y seguimiento de personas aisladas, tanto en hoteles como en domicilios. Este, así que de alguna manera es, es un trabajo que hemos hecho durante un a ñ o de interés. De integrar esas líneas de esos servicios de salud de 24 horas a todo el esquema y estratégico, digamos, de sanitario. ¿no? De, uh -huh. de este, pero en, en, en sentido estricto, sí, el, la demanda espontánea a, a, se ha incrementado y un poco la tarea que hacemos nosotros, además de la primera escucha y de brindar un espacio de acompañamiento, es también trabajar en la articulación con los servicios de salud, es decir, que esa persona que además pudo llamar, Si lo necesiten, en caso de que lo necesite, según el tipo de necesidad que tenga, podamos,、eh, digamos, este, ya te digo, conectarla con, si hay una urgencia, con la Guardia de Salud Mental, de los servicios que existen en el, en el Hospital Lucia m o l a en el Centeno, o en el Servicio de HACHA, o en el sistema de salud pública, por ejemplo,、si、de algún turno de psicoterapia, o algún control de medicación, o también con los sistemas de, digamos, de, de prestación、mm. privada que tiene el Colegio de Psicólogos, con obras sociales. Así que un poco ha sido una tarea de. De armar esas líneas todo este año, de poner un equipo de respaldo, un equipo de coordinación y trabajar mucho en la articulación con el resto de los servicios, con los restos de, los servicios de salud. Eh, eh, ¿Se cuadruplicó la atención?、Eh, ¿Mencionabas sí, en, en alguna decir, nota con algún otro sí, medio? Sí, sí, sí. sí.、Eh, ya, digo, También decía que es difícil para nosotros este, establecer una comparativa muy clara porque los años anteriores no teníamos un sistema de registro como el actual. Nosotros hemos trabajado mucho en eso. Para, te, podríamos. en sentido es que esto no es lo que pasó el último año y, sí, y además por la experiencia que tienen nuestros operadores y operadoras de, de línea、eh, que realmente lo que están diciendo es que hemos trabajado muchísimo más que quizás en los últimos años en últimos años, ¿no? este insisto en un contexto muy particular de, de, de, de pandemia de aumento digamos de lo que uno podría esperar digamos que tiene que ver con, con la angustia por la incertidumbre Pero también, i n s i s t o con, con todas las experiencias que han sido más o menos difíciles, según los casos de las personas que han tenido que enfrentar aislamientos, o el aislamiento de algún familiar, o la enfermedad de un familiar, o la muerte de algún s e r q u e r i d o digamos. a s decir que hay una serie de, de, de situaciones que han sido muy complejas e inesperadas para todos, incluido para nosotros mismos, para los equipos de salud, este, y en ese sentido hemos estado,、no、estamos intentando. Estar ahí presente y estar este, integrando nuestras, nuestras tareas y servicios en、no, a, a todos los t i p o s de salud. Digamos.、Eh, Lautaro, decías、eh, también que en este tiempo de pandemia se atendió casi lo mismo que en 22 años que lleva la、eh, línea 136. Quizás sí, digamos, en, en, en cantidad de llamadas que hemos recibido, absolutamente. Incluso nuestros operadores y operadoras, yo los saco cada vez que, que puedo. Han hecho una tarea increíble porque además han reconvertido sus funciones no solamente a un operador que recibe una llamada, sino que han hecho la tarea de ellos mismos hacer los seguimientos, llamar.、Uh -huh. Es un cambio muy importante para, en el rol de un, de un, de una, de un operador o una operadora. y o sea, Es decir, que además de las llamadas que hemos recibido, la cantidad de llamadas que vos echas nosotros,、uh -huh. quiero decir, muchas veces haciendo acompañamientos que son muy artesanales, además de los, de los acompañamientos profesionales que, digo,、eh, profesionales que tenemos que van a los. A los domicilios o han ido a los, a los hoteles o en algunos casos a s i s t e n c i a dentro de los, del hospital. Este, pero esta cosa de poder llamar al familiar, que se llama, no sé, tener.、Eh, hay, hay estrategias que son de lo más artesanales, este, de llamar, de, muchas veces es acompañar a la familia de la persona que está, que está pasando por un mal momento, ayuda a esa persona que está pasando un mal momento a sentirse más a l i v i a d o también de que su familia está acompañada. Es hay una serie de estrategias、eh, múltiples. Y diversas que hemos estado desarrollando, en muchos casos se ha requerido la asistencia social de alimentos y de, y de, y de alimentos de limpieza, que también hacemos la conexión con, con otras reparticiones que se encargan de esto.、Eh, es una tarea muy importante y muy variada la que hemos ido desarrollando. Han salido de un rol más clásico, que era la de un operador que, que está esperando una llamada.、Claro. Han tenido un rol mucho más activo. En, estos, en este último año. Lautaro, ¿cuáles son los dos o tres motivos más frecuentes por los que llamaban las personas que necesitaban una atención? Bueno, una, una llamada, digamos, más, más frecuente y clásica tiene que ver con una persona que está angustiada del otro lado del pereo.、Uh -huh. eh, la angustia puede derivarse, ya te digo, por muchas razones: porque está este, eh, eh, en una situación de aislamiento y muy、eh, preocupada o preocupado por alguien. Eh, o porque su pros, proceso digamos, su proceso personal r o c s o p e ha tenido que, como hemos tenido que afrontar t o d o s s i t u a c i o n e s de pérdida, digamos, o, de, o, de, o de, al menos de p o s t e r i d a i ó n d el proyecto. de que Hay un, un primer motivo que podríamos hablar que, en términos muy generales de la angustia. Sabemos que eso es una cosa muy, muy general,、uh -huh. este, pero después otro motivo muy importante es, es de alguien que necesita un servicio de salud porque es un, es un paciente, un usuario o una usuaria nuestra de nuestros servicios、si、y necesita conectarse con. Este, porque ha, tiene, necesita retomar el tratamiento, o porque lo ha descontinuado, o porque ha vuelto a la provincia y necesita retomarlo. Es decir, hay una, una, una demanda de asistencia que va más allá en fin de la situación puntual de la escucha del operador o la operadora. ¿no? Uh -huh. Es que esas son, la, son las principales cuestiones. También, este, digamos, la gente recurre a los teléfonos nuestros a veces también p i d e información. Este, Relacionada con, con la asistencia por consumos problemáticos, otras veces porque, aunque no sea el número específico y nosotros lo podemos o r i e n t a r también por situaciones de violencia de género.、Eh, es decir, nosotros, en la medida que promocionamos las líneas y que nuestros operadores y operadoras están atentas, empezamos a recibir un montón de demandas que quizás en algunos sentidos no son, son específicas, pero, pero están dentro, digamos, de, de la llamada de alguien que está preocupado p c u a d o angustiado por. Por la situación este, y que de alguna manera su salud mental se estaba viendo afectada.、Uh -huh. Pero te diría que, que, en términos generales, la, la, la angustia por, por la incertidumbre, por la pérdida, es, un, es, diría, que es, es, es, es lo más frecuente. En quienes llaman y es, es algo que nos atraviesa a todos. Digamos, claro.、Eh, ¿Pensas, Lautaro, que la, las líneas, tanto el 132 o el 136,、eh, tienen la publicidad o se conocen como deberían?、Eh, ¿O hay mucha gente que por ahí la desconoce y no cuenta sí, pues, con este es, recurso? La verdad es que es b u e n a la pregunta porque es una cosa que nos, nos hacemos todo el tiempo. Nosotros estamos intentando d i s c u b r i r l a s Nos encontramos que mucha gente todavía desconoce la, la, la herramienta y el servicio que tiene. Eh, estamos haciendo todo lo posible por difundirla. En ese sentido, tenemos que decir que también este, las reparticiones más específicas del gobierno, como son las de Medio, nos han dado un impulso en eso y un acompañamiento. Este, el Ministerio de Salud y su área de prensa, lo mismo, digamos, porque entendemos que son dos servicios, este, ya te digo, con, con, con gente que está preparada desde hace mucho tiempo, pero es cierto que quizás todavía no se no se conocen de todos los servicios, incluso. También l a d u d a nuestras、si、se i s conocen lo suficiente en todo el interior de la provincia, porque el grueso de llamadas sigue siendo de Santa Rosa y de Pico, Santa Rosa trae Pico, pero, pero bastante menos dentro de la provincia. Y quisiéramos también nosotros hacer una. Nada, estamos permanentemente intentando difundir esta tarea, por eso les, les agradezco este espacio. Como siempre, a ustedes que también tienen en agenda los temas de s a l u d y t a l l e digo la verdad que es importante que la gente conozca estos, estos, estos recursos. Este, que tiene a disposición de 24 horas, son, son líneas gratuitas, pueden llamar en cualquier momento del día, desde cualquier teléfono.、Eh, y la verdad, que, que sí, a nosotros nos parece que, que aún sigue siendo bastante menos conocida de,、no, de lo que nos gustaría o, o, que, o que es necesario. Lautaro García, te agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermés. A ustedes, como siempre, un abrazo y que anden muy bien. Era Lautaro García,、eh, integrante del de área de salud mental.